Yo no lo puedo creer, me dan ganas, te juro, no lo haría nunca, pero por momentos tengo ganas de mandar toda la mierda, discúlpenme la palabrota, bien, bien, bien, bien. pero por momentos me dan ganas de decir, yo no merece que uno siga, yo ya soy una mina grande, les repito, siga peleando por ellos cuando ellos ante cualquier estupidez se agarran de esa estupidez y salen a decir idioteces, uh -huh. porque no saben, no entienden, no, Están, les han comido el cerebro los grandes medios de comunicación y se aferran a eso. Uh -huh. sí, y uh -huh. bueno, eso me, me indigna, en serio les digo, me no... Ac me acuerdo de, de Osvaldo Bayer hace algunos años, en 2016, si no me equivoco, que decía algo, algo parecido, eh, no desde... Bueno, con su trayectoria enorme, no desde el peronismo, pero eh, decía, la peleé, pasó esto, lo otro, dictadura, me persiguieron, me tuve que ir, de todo. Y ahora ustedes votan a Macri. No, ya está, digamos yo no hago más nada este y, y esa gran pena que tenía eh, bayer que decía tanto lío hicimos tantas pasamos y ahora van y vota a Macri sí, sí. Pobre, y así bueno y así partió también valdo un poco con esa con esa desazón pero nos queda siempre la, eh, la, la esperanza y la expectativa en la reconstrucción y la fortaleza eh, popular no que creo sí, que acá los yo artistas creo... populares también tienen mucho que ver yo creo que el problema Puede parecer una tontería lo que te voy a decir, pero no es ninguna tontería. Eh, no pueden soportar, no el público, no el pueblo, hablo de, de, de la oposición, los mm. enemigos, no pueden soportar que una vez más una mujer sea la que abraza al pueblo. La primera fue Evita y la otra es Cristina. Entonces, el odio hacia una mujer que ama al pueblo. Eh, porque no hay otra explicación, no puedo creerlo. Y que haya logrado todo lo que logró. Porque convengamos, chicos, que... Yo siempre digo, Perón era el cerebro y Evita era el motor. En el caso de Néstor y Cristina era es al revés, Cristina el cerebro claro. y pero y Néstor el motor. Entonces no pueden soportar que una mina, como le dicen, por eso le dicen yegua, porque no los porque no la pueden domar. ¿Me entendés? Este, es una mujer que, vos fíjate cómo está ahora, calma, tranquila, con qué inteligencia propone Alberto como candidato, porque sabía que ella podía crear alguna rispidez. no pueden so no pueden soportar la inteligencia de una persona que puede contra ellos, sea lo que sea, no lo puede soportar carrillo que otra vez está diciendo pelotudeces, discúlpenme no lo puede soportar la Bullrich porque es una traidora, porque es una mentirosa, porque es una entregadora de sus compañeros. Ya no le tengo miedo a nada, por eso digo todo, pero yo tengo fotos guardadas de, de Patricia Bullrich uh -huh. siendo partícipe de los montoneros. ¿eh? Claro, sí, sí. sí. Entonces, ¿viste? Los traidores traicionan una vez y traicionan mil chicos. Bueno, esa va a traicionar al pueblo siempre. Bueno, esos son los que manejan la cabeza de los parados que, que salen a quemar barbijos en la 9 de julio o a hacer marchas en contra uh -huh. de la... De la cuarentena, que ya no es cuarentena. Claro, sí. claro. Eh, Mariam, te tocó ser, eh, y, y ahora justo que estamos charlando la provincia de Buenos Aires, te tocó ser directora provincial, especialmente ah. de folklore patrimonio cultural, tradiciones bonaerenses y mercado artesanal, en un momento de la provincia, eh, más que complicado, como el, el año 98, 99. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencia te deja la, el conocimiento de, del gobierno provincial, de la gestión de la provincia de Buenos Aires? Y Mira variado, pero a mí, yo debo ser honesta, yo entré en la gestión de Dualde como gobernador uh -huh. y después vino Felipe, no, después vino Rucao, uh -huh. después vino Felipe y después vino Scioli. Todos me dejaron trabajar. Yo cuando me lo propusieron dije, hay una sola forma de que yo acepte que me dejen hacer lo que a mí me parece, que no me impongan nada, que me dejen el camino libre. Porque primero empecé como directora de folclore, artesanías y comunidades originarias y después pasé a ser directora provincial de patrimonio cultural, de donde dependían un montón de direcciones relacionadas con la cultura. Entonces yo, a mí no me gusta que me impongan cosas cuando tengo un proyecto. Este, además era innegable mi manera de pensar por lo tanto y todos me dejaron trabajar cómoda, solo tuve un problema con el secretario gremial de UPCN bueno, que, ¿Quién que... no tuvo ningún problema con algún compañero de UPCN? Por eso, no yo fui solo con el secretario gremial, grave situación, porque no quise aceptar COIMAS, chicos entonces como él estaba tenía que ver con, con cultura Trabajaba, su puesto era en cultura y además era secretario gremial de UPCN en la provincia este y yo no no, no, no, no no, le dije no, conmigo no va eso, bueno no importa, es una historia larga y el tipo luchó, luchó, luchó para que me pidieran la renuncia y no lo logró fue con el único que tuve un problema después no, el, los empleados fantástico conmigo mira que es complicado el el empleado público pero no, es el día de hoy que me siguen llamando, porque no vuelve pero no, no volvería, uh -huh. les confieso que no Bien, eh, Marian, y bueno la cultura viene muy golpeada después de cuatro años de macrismo, no y era más que nunca también con eh, la pandemia de por medio eh, ¿Cómo ves la gestión del gobierno nacional eh, para brindar respuestas a todo un sector que se ve muy golpeado y que va a ser el último en volver? Y mira lo veo muy condicionado al ministro, condicionado económicamente. Vos sabés que en nuestro país no es en el resto del mundo. En Brasil no y en México tampoco, pero eh, no es, creo que son los únicos dos países que se salvan. En nuestro país la cultura siempre fue ocupó un espacio eh, muy lejano uh -huh. eh, de los intereses económicos. Siempre cuando se necesita... Salvar algo se saca plata de cultura para invertirla en otra cosa. Esto lo digo por experiencia personal, así que no estoy acusando a nadie. Y veo que Tristán, que es un tipo bárbaro y que tiene muchísimas ganas de hacer montones de cosas, está muy condicionado económicamente. Sobre todo agravado por la pandemia y la necesidad de todo el ambiente artístico y cultural de, de que Cultura lo apoye. Lo están haciendo en la medida de lo que se puede pero es muy difícil chicos este sí. hoy en día todo el presupuesto de la nación va está relacionado con la salud y está bien claro no Ajá. está mal me entendés este yo tengo llegada no tanto a tristán pero sí a al los segundos de tristán lo no conozco mucho a tristán, pero no lo quiero presionar y estoy por momentos logrando algunas cosas este Pero no es fácil, no es fácil. Yo sé que uno pide mucho, pero como yo estuve del lado de adentro, sé que no es fácil. Y sobre todo en este momento, ¿no? Uno entró con toda la ilusión y la pandemia mandó la ilusión a un cajoncito. Uh -huh, claro. María, ¿te parece si escuchamos un poquito más eh, de tu de tus producciones es eh, para ir preparando este, recordemos, este show del día sábado a las 22 horas Dale Ayanta Mi tierra arisca Sombra de los tigres Flor del yuchao si paraman los guarda montes Una vidala se va Si paraman los guarda montes Corzuela, la corsuela La Elena se vuelves a Cuando muere una corsuela Arriba quema la luna Abajo la caja del padecer Arriba quema la luna Abajo la caja Estamos charlando con Marían Farías Gómez que se va a presentar el día sábado y Marían, ¿qué podemos encontrar eh, en la Marían Farías Gómez de hoy? Eh, vamos a ir el sábado, pero ¿estás eh, componiendo, estás inventando cosas nuevas? ¿Te estás como aferrando más por ahí a, a, a la trayectoria de lo que ya diste en otros momentos? ¿Qué, ¿En qué andás este, en estos tiempos? Primero que yo no compongo Yo soy intérprete Yo canto lo que hacen otros que, que me parece fantástico En mi casa eran Compositores, poetas O sea, autores Músicos La actividad cantar, cantora, cantora siempre fui yo uh -huh. eh, todos me dicen, ¿por qué no compone? ¿para qué? si tengo todo en casa claro. <risa> eh, pero bueno, nunca compuse además tengo amigos, muy amigos que que a lo largo de mi vida me han dado las mejores canciones Atahualpa o mejor Atahualpa no era tan amigo, era amigo de mis padres Armando, Lima Quintana Escuché eh, de Guizamón Teresa Parodi qué Víctor Heredia ¿para qué componer yo? si ellos componen tan bien Y este no no, yo nunca me quedo en en lo que en la trayectoria, pero sí canto temas no todos, pero canto temas como esa samba que acaban de pasar que a mí me gusta tanto samba de anta uh -huh. este porque creo que merecen a mí me duele mucho chicos eh, hoy el hoy cuando pongo las radios si ustedes la escuchan a Mercedes en la radio no. No, no, no, muy no. seguido. ¿Escuchan a Falú? No. ¿E me ¿Escuchan a Ramona Galarza? No. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Cuando te estoy hablando de gente que... Mercedes era nuestra imagen en el mundo. No, estas cosas que uno no lo pueden Es más, ni a Gardel lo escuchamos en la radio, salvo en la 2x4. Uh -huh, claro. Entonces, este... Digo, bueno, a los autores no los tenemos que abandonar, ¿viste? Hay un... Eh, Jorge Lafauzi, un periodista, tiene un un bloque en Facebook que dice no olvidemos a nuestros artistas, bueno, que me parece fantástico, él habla de los actores, ¿no? A mí me parece que nosotros no tenemos que olvidarnos de nuestros compositores tampoco. Uh -huh. Y bueno, canto, pero también canto gente de ahora, también eh, por ahí si tengo ganas de cantar un tango, yo grabé un disco de tango, grabo, canto tango, si tengo ganas de cantar a Fito Paez, canto a Fito porque es mi época, es el ahora, este, y quiero llegar a toda la gente, porque por intermedio de esas cosas que las paso a ritmos nuestros, por ejemplo yo grabé, vengo a ofrecer mi corazón al ritmo de bailecito, es una manera de acercarme a los más jóvenes, en aquel momento cuando lo grabé, con un tema que a ellos les gustaba, y de... Como lo pasé a ritmo de Bailecito, es una manera subliminal de meterlos en el folclore, ¿eh? claro, ¿me entendés? Claro. este De hacerlos conocer sus propias raíces. Uh -huh. También canto a María Elena, canto al fraco Espineta, qué sé yo. Canto lo que me gusta, chicos. ¿Estás por grabar algún disco? ¿Tenés algo ahí en el tintero? para Tengo dos en el tintero que los iba a grabar este año, pero bueno. Pasó <risa> lo sí, que posterga. pasó. Mm -hmm. Pasó lo que pasó. Y uno sí, uno es de tangos y boleros. Porque para mí el bolero es la la música que representa a toda América Latina. Nunca se pusieron a pensar que el bolero... Hay boleros desde México hasta la Argentina por todos los países uh -huh. de América Latina. La bossa nova es el bolero brasileño. Claro. y este Y el otro es uno que no voy a contar la idea porque ya hace muchos años me robaron una idea fantástica y no quiero que me la vuelvan a robar, que me vuel vuelvan a robar otra, que es, solo eh, les doy la mitad del título, Marían canta a... Muy bien. Cuando salga el disco ya sabrán a quién. Nos quedamos <risa> con la intriga, entonces. Sí, tal bien, cual. Mejor, más linda la, la sorpresa. Marían, te agradecemos mucho, te transmito el saludo y el abrazo de Claudio Orellano, que no pudo estar, eh, y bueno, estaremos escuchándote el sábado, recordanos, recordanos la convocatoria sábado 12 de septiembre, dos días antes de mi cumpleaños, y el de Claudio Orellano, porque claro. cumplimos años del mismo día, el 12 de septiembre, a las 22 horas, de por ¿cómo se llama? Por YouTube. Claro, por sí. YouTube, en el Centro Cultural Mujica, auspiciado por los chisperos. Eh, bueno. La van a pasar lindo, yo estoy segura de eso, así que espero que, que compren la entrada, piensen que con una entrada lo ve toda una familia y hay música para todas las generaciones en ese espectáculo. Así que los espero el sábado, le mando un abrazo gigante a Claudio, que somos muy amigos y lo quiero realmente mucho y un beso para ustedes, chicos, y gracias. Muchas gracias un a vos, Marían y, y éxitos para lo que viene. Gracias, un beso grande. Así escuchábamos a Marían